todo en facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia y en twitter.com barra euskalmusica fm además como bien sabrás tenemos página en instagram donde vas a poder ver donde vas a poder visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí por música a presentar sus trabajos discográficos música en internet música en las redes sociales en facebook Twitter e Instagram. Acabamos el mes de junio, jueves 27 de junio en directo, sábado 29, domingo 30 de junio en redifusión. En el último programa de este mes de junio escucharemos, entre otros, por ejemplo, a Olatsugasti. También escucharemos a Erazo con ese nuevo EP, Inore Lurretan. O, por ejemplo, escucharemos a Muted, que después de varios años regresan al panorama musical. Con lo que es su nuevo trabajo de estudio crisis 4.0. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Buscal Música con el Disco de la Semana, Disco de la Semana, que nos lo trae Lore Estilo Peluquería, que está en la Plaza Sancho Abarca número 1 de la Rochapea, una peluquería unisex hombre y mujer, y donde tienes un teléfono de contacto para pedir cita previa, que es el 848 seis62 Lore Estilo Peluquería, es el Disco de la Semana.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 Álbum editado bajo el sello discográfico de GORR. Una banda que a lo largo del 2017 empieza a componer sus primeros temas realizando una especie de punk celta de estilo marcadamente irlandés. A diferencia de un grupo convencional, en este grupo es el cantante el que compone en general las estructuras y melodías de las canciones. En 2019 publicaron este primer trabajo titulado Herederos de Nadie en el cual se incluyen 13 canciones, dos de ellas versiones y en las que se canta tanto en euskera como en castellano o en inglés. El disco ha sido grabado en Sound of Shedens por Julen Urzaiz y masterizado por Jonan Ordovica en Katarain Studios. Es el disco de la semana, es el disco que nos lo trae. Lore estilo peluquería en la Plaza Sancho Abarca 1 de la Rochapea. El álbum Herederos de Nadie de Textraemos te el tema Penchatu. Selik a Estaba sonando el primer trabajo discográfico para esta formación de Iluña, para Bastardix, el álbum Herederos de Nadie, ahí estaba sonando el tema Pencha Tú, el disco de la semana, que nos lo ha traído, Lore Estilo Peluquería. Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1 Rochapea, Lore Estilo Peluquería, Unisex Hombre Mujer, Lore Estilo Peluquería, Horario Martes y Miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde,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 eta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 sua ora e casio te do su ikuste titiritia o amets bila ketu zara miro cegaldia bizijia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 el mes de octubre 2018, 10 temas te puedes encontrar entre ellos los que vamos a escuchar Nora y Get to es lo nuevo de Madi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 Compartiendo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia, en Euskal Música. Ya sabes que estamos cada jueves en directo a la, entre las 20 21 horas, 8 o 9 de la tarde. Nueva cita que tienes cada fin de semana, eso sí, en redifusión, en repetición, en la misma franja horaria de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. ya no nos vamos con ESIAM, con la formación del norte en Afarroa, de de Sacana, que comenzó su andadura musical en 2006 y que ahora edita su octavo disco al que titulan Así Era donde la zona de confort está regada a ritmo de rock. Esian ha desarrollado su trayectoria musical bajo unos parámetros muy definidos que a la postre le han dado buenos resultados. Esian busca en Así Era recursos diferentes. Juan Blas ha grabado y mezclado en Weinstein Studios de Madrid en agosto. La sección de viento la ha grabado Peyo Reparaz en su estudio de Arbizu y las mezclas son de Santi Y García en Ultramarinos así que varios sitios para grabar lo que es este nuevo trabajo de estudio, octavo disco de Sian el álbum Así Era, de él te extraemos los temas Ni de biocha y Disfonía Norte de Nafarroa, desde La Sacana No siga esta banda de con este octavo Trabajo de estudio, ahí estaban sonando los temas Ni de Biocha y Disfonía Y ahora nos vamos, con la formación Mutez Que regresa al panorama musical Tras ocho años de silencio y lo hace con su cuarto trabajo de estudio Crisis 4.0 Las responsabilidades familiares fueron el principal motivo por el que la banda decidiese cerrar su trayectoria en 2010. Creada ocho años antes comenzaron su andadura con el triunfo en la cuarta edición del concurso de maquetas de Berriz en 2003 lo que les permitió realizar su primera grabación. Un trabajo que gozó de bastante éxito y que les hizo finalistas en todos los concursos en los que se presentaron. Incluso llegaron a quedar segundos en el apartado de metal en en el certamen de Euskadi-Castea. A partir de ahí, llegarían tres discos. Sarian en, dos, en el 2005, Sena en el 2007 enox en el 2009. La banda, formada por Edu Pérez, Dani Benito, Alberto Hernández Titu, reemplazando a Ander Caballo en el último álbum, Rubén Montoro, Christoph Ticker y el viraíno Eneko Martínez, que había sustituido meses atrás al vocalista original Aetoi Mastegui, decidieron aparcar los instrumentos. En 2010, para ahora, ocho años después, volver con este cuarto trabajo de estudio, Crisis 4.0 de él. Te extraemos los temas, Mesua, con la colaboración de Ayora Rentería de Seamais y Estuvalio. We're the Pues hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Musical, la edición de este jueves 27 de junio en directo, sábado 29, domingo 30 de junio del 2019 en redifusión en repetición. Hemos escuchado el disco de la semana de manos del lore estilo peluquería, el álbum de Bastardix, el tema Pencha Tú, también hemos escuchado a Neguriá, a Alex Sugasti, amadi Madi, a Eraso, a Esian y a Muted, con los temas Mesua y Estuvalio dentro de su nuevo trabajo de estudio Crisis. 4.0 Nosotros que nos vamos, volvemos en el mes de julio Será el 4 de julio Último programa de la temporada 2018 2019, hasta entonces Saludos, agur y ratia, en el 100.8 de FM